Sí, bueno, él ya estuvo en, en de director nacional del ABT en su momento. Tuvo muchas eh, confrontaciones con las organizaciones sociales, hay denuncias. Bueno, son son cosas que en su momento se vio, quizás por eso también destituyeron. Para nosotros una sorpresa que haya vuelto, pero eh, vuelvo a repetir, no estamos de acuerdo nosotros con que él esté. Pero tampoco estamos de acuerdo eh, entrar a un bloqueo. Estamos eh, buscando los canales de coordinación para que él pueda ser restituido sin necesidad de llegar a un bloqueo. Se está agotando el diálogo con las autoridades nacionales? Entonces. Sí, queremos que se agoten los diálogos eh, con las autoridades nacionales. Creemos que nuestras autoridades nacionales también van a entender y van a comprender del por qué eh, queremos que se retire el señor Cliver Rocha, aunque también dentro de nuestro trabajo de nosotros está hacer una, una propuesta de ley, ¿no?, que reemplace a la ley 1700, ¿no? que es eh, cualquier director que ingrese y aplique esa ley realmente es asesino para nuestro sector. Por eso es la preocupación de nuestros compañeros, ¿no? ya que históricamente el señor Clive Rocha hizo eh, prevalecer la ley 1700 y eso implicó castigar mucho a nuestra gente. ¿no?